Sí, fundamentalmente desde hace ya más de 20 años nos reunimos dos veces al año y este fue la del año la primera del año 2010 y bueno los temas que se abordaron tenían que ver bastante con los problemas de futuro de, de nuestras carreras uh -huh. eh, uno de los temas centrales que tienen las carreras de ingeniería es que no ha subido la matrícula a pesar de la buena inserción que tienen los graduados tampoco y han crecido también el la duración de las carreras de nuestros estudiantes, quizás en gran medida también por porque muchos de ellos están trabajando en los primeros en los últimos años de la carrera y esto nos preocupa porque realmente tenemos un futuro que todos esperamos de crecimiento para el país y sin duda que para ellos se necesitan ingenieros y bueno, esto está dentro de las necesidades que a pesar de las becas bicentenarias que se dieron para este tipo de carreras y demás, la cantidad de estudiantes que tenemos en las aulas de ingeniería sigue siendo estable, ¿no? Uh -huh. no ha crecido notablemente. ¿Y cómo creen, ingeniero, que se puede solucionar eso? ¿Más o menos lo han hablado? Sí, sí. Eh, eh, por eso se ha armado un plan también que tiene que ver con todas las carreras de veterinaria, bioquímica, agronomía y demás, de eh, tratar de priorizar, digamos, los encuentros con las jurisdicciones provinciales que tienen que ver con todo lo que es el ingreso, ¿no?, porque las escuelas son todas provinciales, y eh, en ese punto también hacer una mejor articulación con el sistema secundario. Es decir, nosotros uh -huh. creemos que muchos de los, estud de los estudiantes... ...han descartado... ...estudiar estas carreras porque creen que... ...sería imposible llevarlas adelante, ¿no?... Uh -huh. ...y entonces eso sin duda hace que... Eh, ...tengamos mucho menos alumnos, ¿no?... ...imposible por lo costoso... ...no, no, imposible por las dificultades... De, ...del esfuerzo y el... ...y fundamentalmente con... ...con las materias que estamos... ...en los primeros años que tienen que ver con la... ...matemática, la física y eso que sin duda sabemos que la mayoría de los estudiantes de la escuela secundaria son las materias que más cuestan, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero bueno, tenemos que hacer actividades, y bueno, no se trata solo de, de vincularnos individualmente, sino también a través del Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación con todas las unidades secundarias académicas se vinculen con las jurisdicciones, ¿no? Porque realmente tenemos que hacer bastantes actividades más allá de la clásica promoción y orientación vocacional, sino también, de bueno, de tener eh, más, a, más cuestiones que hagan a, a la matemática y la física en los últimos años, pero también en los primeros, ¿no? Es algo... El profesor Paenza siempre lo dice, ¿no? Es algo raro que eso haya sido un éxito con el libro de matemáticas. Está ahí y no suban las carreras estas, no sigan sin tener mayor cantidad de alumnos, ¿no? Ingeniero, buenos días. Agostina, lo saludan. Buen día, tal, ¿Cómo le va? Muy bien, bien. Mencionó las becas del Bicentenario. ¿Cómo marchan? Bueno, las becas del Bicentenario marchan muy bien, digamos. Hubo un número muy importante de becarios y... Bueno, ahora estamos en la, ya en las becas nacionales dando la, la segunda etapa ¿sí? que tiene que ver con todos aquellos alumnos que han solicitado eh, y también las renovaciones. Bueno, desde el punto de vista académico no son sencillas de renovar, pero tienen condiciones muy buenas para todos los... Los alumnos, ¿no? Nosotros creo que tenemos un número bastante importante de ingeniería, eh, casi 200 becados entre los distintos tipos de becas que hay, Bicentenario, las becas de la propia universidad, las becas de la Fundación Roca, del Banco Provincia, bueno, hay una, un menú de oportunidades muy importantes en lo que hace becas para poder seguir este tipo de carreras. Claro, y que además también permiten de alguna manera tener contacto con el ámbito laboral, poder hacerse camino, ¿no?, mientras uno va estudiando. No, no, las becas en general, eh, en primera instancia, son sin contacto con, digamos, son becas de ayuda para que estudien durante los dos o tres primeros años, eh, y después está la opción, ¿eh?, pero es uh -huh. una opción de trabajar en, o no un corto periodo para vincularse al ámbito laboral. Uh -huh. y, pero en esto hay que decirlo claramente, digamos, hay una importante cantidad de, de organizaciones del Estado y de privadas también que promocionan este tipo de carreras uh -huh. y que las becas tienen un, un valor razonable para poder encargar una carrera de este tipo. Claro. Eh, ingeniero, además, eh, se está en el marco de la Semana de la Ciencia a nivel nacional, y a partir de hoy también hay actividades especiales aquí en Olavarría, ¿no? Sí, sí, sí. sí Bueno, nuestra facultad, que hace varios años que participa de estas jornadas, que son organizadas individualmente por las distintas unidades académicas, y... Eh, especialmente eh, puestas en una semana con todo el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que forman parte de, de una promoción también que tiene que ver con estudiar las carreras donde se muestra a los alumnos de las escuelas secundarias y al público en general las actividades científicas que se desarrollan en el ámbito, en este caso de ingeniería como hay creo un número importante de charlas, visitas y experimentos que pueden los alumnos del secundario y del, también algunos de los primeros niveles asistir con la idea de que vean que la ciencia también está cerca de su casa. No, no se trata de gente ni lunáticos ni nada de eso, sino de gente común que vive muy cerca de su casa que continuamente está leyendo, investigando y experimentando para descubrir o entender este mundo que vivimos, ¿no? Uh -huh, claro, y que presenta seguramente cada vez eh, nuevos desafíos y más complejidades, ¿no? Sí, sí, sin duda cada vez la complejidad es mayor, eh, pon, tomemos algunos de los temas en los cuales se trabaja, como puede ser, como ser el medio ambiente, ¿no? Un tema que parece muy sencillo y realmente es altamente multidisciplinario, multivariable y con una complejidad muy grande para resolverlo, ¿no? Uh -huh. Hay que tener en cuenta no solo los, los problemas técnicos sino también los sociales, los eh, que tienen que ver con todos los animales y seres vivos y después también todo lo que se hace para el futuro, ¿no? Y me parece que esos son los desafíos que tenemos y sin duda que un país necesita por lo menos mucha más gente en su sociedad que entienda los desafíos tecnológicos que lleva, ¿no? que no son realmente una cuestión mágica, sino son cuestión de esfuerzo, y bueno, eso hay que enseñarlo desde el primer día, y nos parece que la, la Semana de la Ciencia es como una buena excusa para que nosotros hagamos las actividades y también las escuelas puedan ver Eh, abramos las puertas y las escuelas puedan estar presentes. Y más allá de las becas eh, y de los programas nacionales, ¿el gobierno nacional le está dando impulso a las carreras de ingeniería? Bueno, en este momento eh, hubo un, un, el Estado definió hace un tiempo un apoyo importante para las carreras de ingeniería que fue con la acreditación y eso ha mejorado notablemente la las condiciones, por lo menos, en las cuales se dan, ¿no?, en cuanto a bibliografía, equipamiento, profesores, sin duda que eh, siempre los recursos son los que se ponen en el presupuesto, ¿no?, y en este momento los recursos han, eh, sin duda, sido disminuidos notablemente, no por en valor nominal, pero sí en las posibilidades de llevar adelante. Creo que necesitamos todavía bastante más tiempo de de aporte sobre todo en infraestructura y en recursos humanos para poder mantener una calidad eh, de la enseñanza que nos garantice estar entre las mejores del mundo, ¿no? En eso también es importante cuando uno recorre el mundo se da cuenta que la, la calidad de la enseñanza todavía en Argentina tiene un diferencial importante, ¿no? Eh, ingeniero, últimamente en la facultad ha tenido este, gran participación en, en distintas cosas, distintos convenios que ha firmado con el municipio Como el tránsito y algunos otros eh, ¿Siguen trabajando con eso? ¿Hay nuevos proyectos? Sí, sí, tenemos nuevos proyectos que seguramente Algunos de ellos eh, ya estarán culminándose eh, Bueno, con el gobierno nacional Estamos trabajando en todo lo que es el control de la ruta de, de entrada ¿Mm? Uh -huh. eso está a cargo de profesionales de la facultad, después tenemos um, um, la municipalidad de Tandil también en este momento eh, ejecutándose el cambio de la ruta de lo que se llama la travesía urbana, uh -huh. otro que tiene que ver con el parque industrial, estamos trabajando también con junto con el municipio local y los empresarios del del sector de la cal en encontrar una solución razonable y económicamente y técnicamente viable para disminuir la, las emisiones de las empresas que producen cal en el partido, y bueno, y también con algunas del sector de agroalimentos que hoy vamos a hacer y seguramente volveremos nuevamente a plantear algún una idea de solución para los caminos rurales, que estamos trabajando en eso desde hace un año, junto con la sociedad rural y la municipalidad, y bueno, esperamos que podamos encontrar un punto de acuerdo. no.